Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre, como siempre, en el aire aquí junto a la gente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, ¿sí? Aquel que quiera comunicarse con nosotros lo puede hacer como lo hacemos siempre y lo decimos siempre vía correo electrónico horalibre arroba programarex.com.ar. También nos pueden buscar en Facebook escribiendo Programa Rec, todo junto, sí, en nuestro sitio web www.programarex.com.ar allí buscan hora libre en la versión de Farco, el foro argentino de radios comunitarias, así también lo pueden bajar este programa y lo pueden compartir en todas las radios que forman parte de nuestra red allí en el www.farco.org.ar sí, y queremos mandar un fuerte abrazo y saludo a la gente de FM La Nueva Formosa Capital, FM Raíces La Plata, Buenos Aires, FM La Posta Moreno, Provincia de Buenos Aires, Radio Comunidad Villalugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Luma Huaca, Provincia de Jujuy, Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy, FM Educativo 92.3 de Río Gallegos, FM La Chicharra 88.7 de Goya Corrientes, sí, FM Raco de Raco Tucumán, a la gente de El Zorzal 88.9 Zapala Neuquén y la gente de Radio Cultura de la Provincia de Santa Fe, eh, Radio Online radiocultura de santa RadioCulturaDeSantaFe.gobpress.com A todas ellas, gracias por formar parte de la Red Farco y a todos los que se suman estas semanas y que son las radios que de semanas semana nos llevan a todos los oyentes. Hoy estamos aquí con la presencia de alumnos y alumnos de la escuela número 23 distrito Escolar 19, una escuela que aún no tiene nombre, así que los chicos después nos van a contar parte también de esa historia. Hoy vamos a trabajar muchísimo sobre literatura y algunas cosas, pero quiero que se presenten ellos porque son los más importantes en esta tarde. Así que chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Bien? Sí, sí, Tranquilos. Sí, un poco nervioso pero Díganme vamos. el nombre apellido, no se me ponga nervioso, vamos, nombre y apellido Dale, empezamos Priscila Sandra H Muy bien suelto Tofoletti Belén Flores José Mamani Isaac Chávez Arnold Celada Erick Axel Pinto Todos estudiantes de séptimo grado A Sí ¿Qué turno? Eh, jornada jornada completa Ah, van a la mañana y a la tarde sí. sí Perfecto Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntame ¿Quién me quiere contar un poco de qué se trata el programa? Eh, estuvimos trabajando en la parte de literatura con algunos textos literarios. Bien, estuvieron trabajando junto a varios docentes, los vamos a presentar, uno de los maestros es Esteban Sarrizuela, Mariela Aguirre, Antonella Medina, estuvo y está ahora en la coordinación de piso, eh, Antonella Ferraria sí, sí casi me equivoco ahí el nombre de la compañera, sí, y tenemos ahí en la operación técnica a Néstor Cortés, mi nombre es Cristian Gauna, antes de presentaron ustedes, estuvieron trabajando haciendo cosas que tienen que ver con la literatura, con la lectura, ¿les gustó hacer ese trabajo?, Sí, sí. sí ¿Todo bueno? Bueno, a ver, ¿con qué seguimos? Con los textos trabajados en, en todo este año oh, hay, Es como una especie de resumen literario de todo lo que ustedes abordaron hasta esta altura sí. del año, ¿no? Bien, ¿y cuáles fueron esos textos? Eh, El golpe de Graciela Montes El pueblo que no quería ser gris De Beatriz de Humer Mujer tenían que ser De Felipe Pignan Ver la Historia, 1976-1983, de Canal Encuentro, El Escarabajo de Oro, de Edgar Allan Poe, El Pescador y, sus, y, y su Mujer, de los Hermanos Grimm, El Gesto de la Muerte, un Tercero en Discordia, de Robert Bur Burton, La Creación de los Hombres, Mito Griego, Los Ríos Limay, Limay Neuquén y, y Negro, Leyenda Mapuche El labrador y sus hijos Cuento con Maraleja El batón campestre y el cortesano Fábula A la deriva de Horacio Quiroga Los vecinos mueren en, la, en las novelas De Sergio Aguirre Cómo se divertían De Isaac Asimov El leve Pedro Enrique Anderson El ser bajo la luz de la luna De Howard Phillips ...el fantasma de Canterville, de Oscar Wilde... ...el crimen casi perfecto... ...y los árboles mueren de pie... ...de Alejandro Casona... Bien, te llenan un montón, che... Sí... Bastante... <risa> Está Bastante. buenísimo... ¿Con quién leen estas cosas? Con el profesor... ¿Con el profe? ¿Con qué profe? Con, ¿Con el profe Esteban? Esteban. Esteban... ¿Leen con él o lo llevan a su casa para leer? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo fue el trabajo que hicieron en cada caso? Bueno... Lo leemos a través de internet, eh, del blog Ah, mirá, se meten en un blog y van leyendo los textos Nuestro blog, es de la escuela Ah, ¿lo suben ahí? Sí. sí Ah, ¿y ustedes se pueden meter cada uno al blog? Sí, y sí, publicar sí también? cualquiera sí. Ah, mirá que bueno ¿Cómo? Es el grado Es un blog de ustedes, digamos, del curso mira bien, bueno, tenemos ahí una lista de recomendados, de recomendaciones, me dijeron Sí Este, los cuentos recomendados son El can casi perfecto, El fantasma de Canterbury, Cómo se divertía el pescador y su mujer, El lebe Pedro, El ranzón campestre y El cortesano y El Resto del la Bien, ¿por qué recomendamos estos? ¿Qué por, por qué me parece que están para recomendar? Porque nos gustá nos gustaron esos cuentos. Pero lo más lindos, digamos. Sí, sí. Bien, está bueno entonces. Ahí si alguien quiere leer entonces Sandra nos contaba un poco ¿Cuáles son como los más interesantes? No conozco todos esos Así que bueno, por ahí voy a pedirles Después que me hagan una pequeña sinopsis ¿sí? ¿El fantasma de Canterville quién lo leyó? Yo tengo un resumen La familia Otis de Norteamérica Decide comprar cast Canterville Cas A la familia inglesa de los Canterville Pese a que estos le advirtieron Que había un fantasma Y que ellos habían decidido no habitar Más en el castillo Por las consecuencias A veces mortales de los actos de este fantasma wow ¿Esa es la situación inicial del libro? Sí ¿Está buena la historia? Está muy buena ¿Muele gente? <risa> Porque ahí no, dice que es peligroso <risa> No podemos contar si no les arruinamos el cuento Está bien, no, no lo quieren spoilear <risa> Está bien El pescador y su mujer también leyeron, me dijeron Sí, ¿Sí? ¿Isaac? Sí Eh... Acá hicimos un resumen también y Dale, Se trataba de un pescador Que pescó a un barbo Él lo suelta y, y va a su casa La mujer le reclama Él va y le pide a él deseos Hasta que en uno de los deseos se, No se lo cumple ¿Y entonces? De todos sus deseos se los desaparece Y les vuelve a su vida anterior Mira, bueno, es un cuento fantástico, mágico, ¿sí? Después me dijeron que también leyeron El Crimen Casi Perfecto. Sí. ¿Sí, Axel? ¿nos ¿Recordás de qué se trata ese texto? Sí, se relata de las investigaciones del sucedido de una mujer. Los tres sospechosos son los hijos, lo cual tenía en su cuartada Al final resulta que era uno de los hijos que le había veneno Poniendo veneno en uno de sus de los hijos ¿Le había puesto veneno? Sí mm, Bien, ahí tenemos un asesino ¿Sí? Este era el crimen casi perfecto Pero finalmente entonces Sabemos que el final Nos va a contar quién fue ¿No? Bien, después tenemos un texto más Que era el leve Pedro ¿Sí? Arnold, contame Bueno, todo comienza con Pedro Cuando el médico recompiñaba Ya que la enfermedad de Pedro era nueva No sabía qué hacer Ni como tratar Entonces, por suerte de Pedro No perdió su humor Ni su calma provinciana, provinciana Y después de varias semanas de convalecencia Pedro se levantó y se sentía muy liviano ¿Está bien? Y pasan cosas después Sí, síntomas raros De que se te limpian y que puede dar salto Que antes Opa Había cambiado de estado me parece este Pedro Bien, interesante A ver, ¿cómo se de... divertían? ¿No? ¿Cómo se divertían? Sí eh, Margie lo anotó esa noche en el diario En la página del 17 Del eh, 2157 Escribió, «Ay, Tommy, se, se lo ha encontrado en un, un libro de verdad». Era un libro muy viejo. El abuelo de marty contó una vez que cuando él era pequeño, su abuelo le decía que hubo una época que los libros siempre estaban impresos en papel. Uno pasaba las páginas que eran amarillas y se arrugaban y eran y era divertidísimo ver que las palabras se quedaban quietas en vez de desplazarse por la pantalla. Y cuando volvías en la página anterior Contenían las mismas palabras Que cuando las leías por primera vez Mira Bien, les pregunto algo ¿Qué les pasa a ustedes cuando leen estos textos? ¿Les gustan? ¿A veces les, les parecen desagradables? ¿A veces les resultan interesantes? ¿Cómo, cómo la viven ustedes? No me lean, ¿eh? cuéntame ustedes lo que se acuerden Lo que les pasa a ustedes digo. Algunas veces eh, leemos entre todos Algunos cuentos Ah, leen así grupalmente, digamos Sí ¿Y ahí cómo se sienten ustedes? Y algunas veces muy nerviosos... ...porque... Nervio. la mente de todos... Ah, porque leen en voz alta... Sí, ah, se exponen ahí, hay que, hay que hablar... Eh, ...adelante de todo el grupo... ...¿y no, no le van, no va pasando también que a veces les cuesta entender... ...y esas cosas, o entienden de primera? Nos no, no. No, no, nos, nos cuesta. cuesta... A veces cuesta un poco, ¿no? Sí, sí... O sea que no es solo leer, sino que se ponen a trabajar el texto... Sí, sí como para empezar a entender de qué se trata Cuáles son los personajes A ver, nos quedan ahí como dos recomendaciones más Dos sinopsis más Una es el ratón campestre y el cortesano José El ratón campestre invitó a su amigo el ratón cortesano A comer Pero él, el ratón cortesano, al ver lo que comía Le invitó a él a comer a su casa Se armaron un festín Un hombre entró y se metieron a un agujero El ratón campestre le dijo a su amigo De que vive con miedo y él no Mmm Bien, interesante. Uno que pensaba que vivía tan bien. <risa> bien, y queda un texto más que es El gesto de la muerte. verdad? Sí. A ver, Sandra. Un joven prensa dice a su príncipe, Sálvame, encuéntrame a la muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por fin, un milagro quisiera estar en Ismán. El, el bondadoso príncipe le presta sus caballos por la tarde, del príncipe encuentra la muerte y le pregunta, esta mañana, ¿por qué le hiciste a nuestro jardinero un gesto de, de amenaza? No fue de amenaza, le responde. A ah, ver, bueno, les pregunto ahí, ¿están, están buenos porque son textos, yo no los conocía todos y me parece que los oyentes tampoco seguramente han conocido todos estos textos. Eh, ¿Han leído otra cosa por fuera de la escuela, alguno de ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Algunos cuentos o algo? Que me, ¿Qué me recomendarían a mí? A ver, qué, ¿qué cosas les gustó leer de otra parte? Biografías de prócer argentinos. Ah, mirá. ¿Te gusta la historia? Sí. Mirá. Bueno, si tuviéramos que pedirle al público que nos escriba alguna recomendación, ¿dónde nos puede escribir, dónde nos puede recomendar? Nos pueden recomendar eh, enviando a nuestro blog que es soyde7mo4g.blogspot.com.ar. Nos pueden seguir en Twitter para saber lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. A ver, es soy de séptimo, todo escrito? Sí, sí. O sea, todo con, con todo con letras. Sí. Soyde7mo. Soy de séptimo 4G 4G .blogspot .blogspot .com.ar .com.ar Soy de séptimo sí, 4G .blogspot.com.ar Allí te pueden hacer recomendaciones y, y todo el grupo las va a poder leer. Sí. sí ¿Y en Twitter están? Sí, también. ¿Cuál es? Eh, arroba séptimo 23 de 19. Arroba séptimo... 23 de E 19 19 Que sería el instituto escolar ¿No? Sí Perfecto Bueno A ver entonces Tenemos ahora para escuchar un poco de música Y así relajamos Y después continuamos con el programa Pero antes recuerdenme ¿Quiénes hicieron este bloque? Nombre y apellido De todos de José Mamani Solto Foletti Sandra Achok Belén Flores Isaac Chávez Cuando se me superpusieron Chávez ¿Cuál era tu nombre? ¿Cuál era tu nombre? Isaac Chávez Isaac Chávez Eric Axel García Eric y ahora sí Arnold Celada todos ellos hicieron el primer bloque de este programa ahora vamos a escuchar algo de música ¿sí? Hora Libre continúa con más música y ¿qué vamos a escuchar? vamos a escuchar el fantasma de Canterville el artista Leon Heco, año de lanzamiento 1976 y el género rock español después continuamos con más Hora Libre hay alguien bueno en este lugar Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar Sin embargo estoy tirado y nadie se acuerda de mí Pasó a través de la gente como el fantasma de Canterville Cuántas veces ha crebillado la ciudad Regresó cor muerto, que un número que viene y va Y puto un montón Y cosas que no me hacen mal Después de mal Muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Estábamos escuchando ahí a León Gieco en su tema viejísimo, sí, así una cosa memorial, El fantasma de Canterbury. Eh, ahora estamos ahí en la operación técnica disfrutando de los comandos de José Tópez Garzón, ¿cómo le va? ¿Tucu? Sí, ahí quedó la coordinación del piso Néstor Cortés, aquí en el piso en la parte interna está eh, nuestra compañera Antonella Ferrer Soletzi, te estoy a punto de cambiar el nombre todo el tiempo, quiero que lo sepas no sé Eh, les recuerdo que estamos con los alumnos sí De la escuela primaria Número 23, distrito escolar 19 Ellos vienen de una escuela doble jornada Esto es doble turno, vienen a la mañana y a la tarde Nosotros estamos haciendo Este programa aquí desde los, el estudio Rodolfo Walsh, en el barrio de Lugano Y resulta que, bueno Tenemos otro grupo, ¿sí? el segundo grupo Así que les voy a pedir que me den su nombre y apellido Así los conocen, los escuchan en casa Y en los diferentes lugares donde nos están escuchando Así que, nombre y apellido, preséntese, por favor Luis Rodríguez Sata Bienvenido Luis Fernando Cabaro Bien, dale Eyn okay. Eynar Paqui Eynar Me llamo Joel Iriarte Joel Ivana Shala Melanie Martínez Bien, dos estudiantes de séptimo grado ¿Sí? ¿Sí? sí. ¿De qué vamos a hablar? Del radioteatro Radioteatro ¿Qué es un radioteatro? ¿A qué llamamos radioteatro? ¿Qué me puede explicar brevemente a lo que nosotros denominamos radioteatro? Hay un audiodrama que nos transmita a la radio Bien Tiene mucho de teatro Pero también tiene otras formas A ver ¿Qué más? Radio, radio Comaria uh -huh. uh, Radio Novalo Novela Bien Hay Radio Novela ¿Y cuál es la diferencia? A ver El, el Radio Teatro eh, El Radio Teatro tiene algo Que es Que siempre funciona Como si fuera un teatro Solo que no se ve Se hace hablando Y se hace por medio De cuatro elementos ¿no? Que es Una es la voz Otra es la música Los efectos del sonido Y los silencios ¿Sí? No tenemos imagen No tenemos nada para mostrar Hay mucho para contar ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de radioteatro? Que la persona daba... La, que el locutor cuanta la historia Daba imaginar La persona daba imaginarla Bien La gente tiene que poner mucho Decir sí, así que le vamos a pedir A la gente que preste atención Porque tenemos su radioteatro ¿No? ¿No? ¿Quieren que vayamos primero al radio de teatro? Primero me quieren contar la biografía de Shakespeare que tiene mucho que ver también con esto. ¿Qué es lo que prefieren? Me dicen ustedes. La biografía de Shakespeare. Bueno, vamos con la biografía de Shakespeare. Bien, entonces, a ver, ¿quién era este Shakespeare? ¿Por qué es tan importante? Ah, Shakespeare es un, uno de los más grandes literarios de todos los tipos de países entre las 37 obras teatrales cuya auténtica no es no es dudosa ¿por qué? porque en realidad había un grupo de gente que trabajaba con él entonces no sabemos si todas las obras fueron escritas por él, sabemos que algunas pueden haber sido supervisadas por una escuela y de teatro y de escritores ¿no? bien, ¿qué más sabemos de él? Mercader de, Ven de Venecia Machete, El Rey Lear La Firecilla, Domada Seña de una noche de verano La tempestad y Julio César En las cuales se destaca La creación De las características humanas De relieve Universal Bien, de hecho ahí acabas de nombrar De las obras más reconocidas digamos Y una de las cosas que dicen Los que saben mucho de literatura Es que William Shakespeare trabajó Con el conflicto okay. que tienen todos los seres humanos La traición, la muerte, el amor que todo el mundo en algún momento pasa por esta cosa de amar, de enojarse, de sentirse traicionado, ¿sí? Sí tenemos algún dato más acerca de él? No No, bien Bueno, vamos a escuchar entonces ahora una producción, un radio teatro realizado por ustedes, ¿no? Sí ¿Quiénes fueron los que participaron en ese radio teatro? Todos Todos ¿Y de qué se trata la obra? De Romero y Julieta Bien, ¿ahí hicieron una versión de Romero y Julieta? Sí, sí. ¿Dónde la grabaron, Cha? la escuela ¿Adentro de la escuela mm. tienen un estudio o en algún no, espacio? No, en una biblioteca. Ah, está bien, la biblioteca, bien. Bueno, lo hicieron durante mucho tiempo, ¿cómo llevó el trabajo? No, tres días. ¿Tres días de trabajo sobre eso? Sí. Bien. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora eh, una producción realizada por los estudiantes de esta escuela, número 23, 19, ¿sí? Es un radioteatro, es sobre William Shakespeare, con ustedes Romeo y Julieta. Este es un humilde homenaje a Romeo y Julieta En clave de humor y una versión no solo libre, sino casi libertina Romeo y Julieta, historia de amor junto a una maceta Autor, José Luis García Un jardín con arbustos y macetas con flores En un extremo, un edificio con un balcón Julieta asoma en el balcón, busca a alguien en el jardín Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Aquí Julieta junto a esta maceta Se incorpora junto a una maceta con flores Oh mi amor, tu eres mi flor Toma una flor de la maceta con la intención de arrancarla Pero tira de ella, mas no puede sacarla Tira de ella hasta que finalmente cae Romeo al suelo Estoy bien amor mío Cae de nuevo al suelo Romeo no dices mi pío el padre de Julieta aparece en el balcón junto a su hija. Viene del interior del edificio. ¿Con quién hablas, hija? Hablo contigo, padre. No trates de liarme. ¿No estará por aquí ese Romeo? ¿Romeo? No creo, no lo veo. Ya sabes que te he prohibido que te veas con ese sinvergüenza, hijo del odiado Montesco. ¿Y por qué odiamos a los Montesco? Ni remota idea, hija. Mi padre ya lo odiaba igual que mi abuelo. Eso no tiene sentido. Nada tiene sentido en esta vida. Yo lo único que quiero es que mis nietos odien a los Montescos. ...sale el padre... ...después de comprobar que su padre se ha alejado... ...Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Aquí, Julieta, aplastado junto a la maceta... ...se incorpora... ...¿qué podemos hacer? Ya has oído a mi padre... ...no desesperemos... ...cuando los enamorados tienen problemas... ...el destino acude en su ayuda... ...¿y esa tontería? La leí en un libro de teatro... Al fin y al cabo, la vida es un teatro inmenso. ¿Dónde estás, Julieta? Escóndete, Romeo. Es el conde París. Le diré que mi padre no me deja enamorarme de él. Ese conde París es un cursi. Y también el hijo bastardo del rey. Escóndete. Romeo se oculta. Entra el conde París. ¿Cuándo te casarás conmigo, Julieta? Sabes que no puedo, mi padre no te ve con buenos ojos ¿Cómo va a hacerlo, si es tuerto? Aparece el padre en el balcón Tiene una maceta en sus manos vergüenza Montesco! No, padre, no es ¡Calla, no te defiendas! Arroja la maceta por el balcón Y esta da en plena cabeza al conde Que cae al suelo No sabemos si desmayado o muerto era el conde París. ¿Qué quiere decir con Era? Le has dado con la maceta de lleno en la cabeza. ¡Maldición de paisano Ese conde era el hijo bastardo de rey. Iré a la cárcel. Romeo se levanta del suelo. Yo puedo llevármelo, señor, y dejarlo tirado junto a una taberna. Pensarán que ha sido una pelea entre borrachos. ¡El Montesco! Trata de disimular. ¿De dónde sales, Romeo, sin enterarse? De donde siempre, Julieta, de al lado de la maceta. ¿Qué haces aquí, Montesco? Amo a Julieta. Yo nada sabía. No serás sorda como mi tía, mil veces te lo digo, cada día. Jamás daré mi consentimiento. Puedo llevármelo al conde y librarlo a usted de la cárcel. Hazlo. Solo si acepta nuestro matrimonio. No pienso casarme contigo, además tengo mujer. No quiero casarme con usted, sino con su hija. Si acepta, me llevaré al conde Eres conocedor del tema Culparlo usted es sencillo ¿Eh? Romeo puede llevarse al conde y librarte de la cárcel Tendrías que casarte con él Puedo hacer ese sacrificio por ti, padre Dime, Montesco ¿Tu padre te permite casarte con un acta Mi padre no protestará mientras tenga vino para brindar De acuerdo, llévate al conde a la taberna y que no falte el vino Sus deseos son su órdenes para mí. Comienza a gustarme este muchacho. Sale el padre. Romeo, mi padre tiene razón. Eres conocedor del tema. Yo te amo como un chiquillo. ¿Y cuándo nos casaremos? Mañana mismo, antes que tu padre cambie de opinión Adiós, Julieta, me llevo al conde antes de que despierte ¿No está muerto? Solo inconsciente, el conde es un cabezón Por eso insisto en que nos casemos mañana Antes que tu padre descubra que en lugar de muerto El conde ha quedado descompuesto Eso haremos, Romeo Adiós, Julieta Romeo arrastra al conde no será cadáver, pero pesa como un muerto. Sale con el conde arrastras Ay, Romeo, Romeo, te quiero aún cuando no te veo. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Seguimos aquí en Hora Libre. Antes escuchábamos a Romeo y Julieta en una versión realizada por... ¿Quiénes fueron los que participaron? A ver, ¿quiénes pusieron el, la voz? Iba a... Rodrigo, sí. Melanie, Joel, Einar y yo era el... ¿Vos que sos Iván? Sí, yo soy Iván, el narrador. Bien, cada uno entonces tenía o un personaje Y en tu caso eras el narrador omnisciente Que sabía toda la historia, digamos, ¿no? Y fercho era el de los efectos de sonido Ah, hubo también ahí un director de efectos de sonido, mira ¿Con quién hicieron los efectos de sonido? Con la computadora ¿Con la computadora? Sí O sea que tuvieron que buscar una carpeta de sonidos Empecé a editarlo ¿Quién lo editó todo esto? Nosaño Antonella antonela Antonella Ferraz de Soletze Yo les cuento <risa> Así es el nombre completo <risa> Chicos, ¿dónde grabaron? A ver, cuéntenme Que por ahí me habían dicho En la biblioteca de la escuela Una parte fue en la biblioteca ¿Y antes de eso? Solo en la biblioteca Era, y en... era un cuarto de escobas ¿En un, un cuarto de...? De escobas ¿En un cuarto de escobas? ¿Cómo es eso? ¿Y por qué fueron en el cuarto de escobas primero? Es que había mucho ruido por afuera Nos centramos ahí Ah, ustedes necesitaban silencio Sí. Sí. claro la biblioteca es un lugar medianamente silencioso pero no siempre porque está, si hay recreo y esas cosas filtra sonido estaba cerrado con llaves, fuimos lo único que estuvimos adentro bien. así que grabaron adentro del cuarto de escobas y el cuarto de escobas que onda grabaron un cuarto de limpieza donde guardan claro. los materiales de bien, cómodo chiquito, un poquito chiquito. pequeño Bien. Bueno chicos, han trabajado mucho Así que vamos a, a recordar Quienes hicieron este bloque Así que les pido su nombre y apellidos Ivana Yala bueno, Luis Rodrigo Soto Eider Paqui Melanie Martínez Fernando Cavaro Joel Iriarten Todos son estudiantes de séptimo A, de la escuela número 23, distrito escolar 19. Han trabajado en este bloque de radioteatro. Muchísimas gracias por venir, chicos. Nosotros hacemos ahora un pequeño receso. ¿Con qué nos vamos a ahora? que vamos a escuchar? El tema musical va a ser de aventuras. Romeo y Julieta. Aventuras. Findar Explícame por qué razón no me miras la cara Será que no quieres que note que sigues enamorada Tus ojos te muestran pasión y falso el hecho de tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar Ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre Que puede enamorarte Si antes de inventarse el amor Ya yo te estaba amando el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo, aún guardo tu retrato Disimulas al decir que no meabas, que eso fue en el pasado Se puede olvidar Siempre queda grabado En tu diario se conserva la Romeo y Julieta Ahí la voz de Aventura Sí eh, Estábamos escuchando Muy buena música por, Elegida por los chicos Y en relación a esto Que veníamos trabajando ¿No? Así como en el primer bloque Entre todas las historias Estaba la del Fantasma de Canterville En este bloque Que se trabajó En radio teatro Teníamos a Romeo y Julieta Y William Shakespeare Y una versión Ahí que daba cuenta De una reformulación De esa historia Hecha por los músicos de Aventura Ahora estamos en el aire Con un nuevo equipo Pero con el mismo grupo ¿Eh? eh chicos Nuevo bloque, están a cargo Así que yo hablo poco, hablan más a ustedes Nombre y apellido, por favor es Mariela Escalera Alonso Melani Laura Chusquimia Jimmy Mendoza Janina Goyani Matías Barreto Romina Anchante Y un compañero más nos queda Fernando Torres Bien, todos son estudiantes de séptimo grado sí Y ahora vamos a cambiar un poco de tema Ya no es la literatura, ya no es el radioteatro ¿De qué vamos a hablar? Eh, de la diversidad cultural Bien, han trabajado en un proyecto de diversidad, ¿no? Sí Bien, ¿con no trabajaron? ¿Con qué profesor? ¿Con qué maestra? Eh, lo hicimos con Antonella y con José Esteban Porque el sábado, este sábado hay una peña en la escuela Que se trata de las cuatro culturas que se forman en nuestra escuela O sea, la cultura paraguaya, la boliviana, la argentina y la peruana Bien, y que tiene que ver con los orígenes de nuestras familias, de los docentes, de los alumnos, las comidas... Hay mucho ahí para ver, ¿eh? Y para compartir Sí ¿Este, este fin de semana es? En... Sí, este sábado Mirá, bien, ¿qué van a tener? Peña folclórica con comida y pentejo sí, claro. y todo Juegos, Juegos música, Juegos, bandas en vivo Bien, bueno, vamos a, a contarle un poco entonces a la gente a qué se refiere este término diversidad, ¿sí? Sí la diversidad, la diversidad cultural es la variedad de diferentes culturas dentro de un grupo de personas o de una sociedad Este tipo de diversidad se refleja, por ejemplo, en sus costumbres, comidas, bailes, eh, su vestuario y sus músicas, entre otras Bien Ahora vamos a hablar, ahora vamos a presentar un audio que grabamos en la escuela y que habla del tema de lo trabajado Bueno, dale, escuchemos el audio, entonces la Hola, somos del séptimo grado A. Nuestro tema de hoy es la diversidad cultural, que se festeja el 12 de octubre. Anteriormente se llamaba el Día de la Raza y se celebraba la llegada de colonias de los españoles a América. Los españoles colonizaron los pueblos y las culturas. Imponían sus culturas para que los amen o que los adorean. Pero ahora se llama el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y se promueve la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios. El año pasado en nuestra escuela hicimos una degustación de comidas típicas, donde padres e hijos traían comidas de sus países y mostraban cómo se preparan, quién les enseñó a hacerlo y de qué país proviene. Para este año vamos a hacer un proyecto donde cada semana presentaremos un país, la primera semana será de Bolivia, del 17 al 21 de octubre, la segunda de Paraguay, del 24 al 28 de octubre, la tercera de Perú, del 30 de octubre al 4 de noviembre, y la última de Argentina, del 7 al 11 de noviembre. Veremos cómo son sus músicas, bailes, tradiciones y paisajes. También el 15 de octubre va a haber una peña donde haremos juegos, sorteo comida, música y baile. Todo esto será organizado por séptimo grado. El aula sale al aire. Hora libre. Hablando de diversidad y de diferencias y de entender también esta necesidad de poder convivir, de conocernos, de poder también disfrutarnos, ¿sí? Eh, los chicos estuvieron trabajando acerca de la diversidad cultural y cómo esta diversidad se expresa en el barrio, en la escuela, en la comunidad educativa. ¿Qué vamos a, a seguir ahora? Vamos a hablar sobre el sobre el país Bolivia. Uh -huh. Hablamos primero de la geografía que en Bolivia se caracteriza por su relieve montañoso y vegetativo. Uh -huh. El clima boliviano es templado. En el día hay altas temperaturas, y por, las, y por las noches, cuando los termómetros bajan buscamente, especialmente en las gomas montañosas, la estación de lluvias abarca en noviembre y marzo. Las comidas de Bolivia son charque, silpancho, el picante de pollo, timpu, el fricasé y la sopa de maní. Y en las músicas que es de Bolivia, la morenada, la diablada, el tinku, los tobas, el calampeo. Y también bailes como los como las caporales, la cayayahuada, call, zaya y morenada y también el tinku. Me hace una pregunta antes de que pasemos al otro país, eh ¿numeraron comidas? Que a mí me interesan mucho <risa> Las pueden describir medianamente De qué se trata cada una Porque hay algunas que yo no tengo ni idea de lo que son Sopa de maní Yo sopa de maní la, la conocí por un programa de televisión Pero eh, nada, quisiera saber ¿Tiene maní? Sí, sí eh, el, Primero el maní se lo hay que o sea, Se la hay que pegar con la cáscara Después ponerlo a licuar Cuando tengas las verduras a la carne inc incorporada En la olla Después cuando están las dos ponerle la Ponele el maní Después agregar el agua Y después que hierva el, Mucho tiempo Después le pones el fideo Y la papa Ya Ah oh, Mirá La receta es? completa Nos dio <risa> Riquísimo porque, Unas ganas de comer Bien Me encantó a, Ahí vamos conociendo De hecho Todas estas comidas No son comidas Que se comen todo el tiempo Todo el día acá Digamos Muchas de estas comidas Se para fiestas Para eventos más especiales O, o lo comen a diario eh, Yo en mi casa Sí Yo por ejemplo Hoy voy a cocinar Child pues, Ah usual. Mirá no, yo, bueno, nada, algunas de esas comidas he probado, pero así como para eventos, qué sé yo, he ido a la fiesta de Copacabana, entonces me han dado de comer, pero no sabía, mira, está bueno comer así todos los días, comida enamorada, sí. uno que anda a salchichar vida. <risa> Bien, ¿con qué vamos a seguir ahora? con otro, ¿Qué otro país? Paraguay. Paraguay, entonces. Vamos a ir con la geografía y el clima. dale. El río de Paraguay divide al Paraguay en dos regiones Al oeste de la región occidental o Chaco Y al este de la región oriental El terreno consta con planicias pastosas, colinas vascosas al, al este del río Paraguay la región del Gran Chaco Al oeste del río Paraguay mayormente bajo Pantanosas cerca del río Y bosques secos y arbustajes espinosos El trópico de Capricornio que cruza prácticamente por el medio de Paraguay Divide un dos tipos de clima. El clima subtropical húmedo, que es el clima tropical, al que es el clima predominante a la región occidental, con algunos sectores de clima semicarios cálidos, al noroeste del Chaco. Conclusión, hace siempre calor. <risa> Más húmedo, menos húmedo, pero hace calor. Digo, ¿Sí? calor. ¿Conocen Paraguay? Sí, sí, ¿Sí? No, nosotros no. Mi abuelo no? es de Paraguay. Ah, tu abuelo y... Yo soy paraguayo. paraguayo? Es, un, eh, es una linda tierra, ¿sí? Es muy... Aparte, tiene como mucha humedad, mucho calor, uno puede andar así como poca ropa, digamos, con short sí, ¿no? Sí. no, no, no, pero sí si tenés para ducharte o para estar cerca de alguno de los ríos, está buenísimo sí, es una tierra de vacaciones, claro, sí, para ir a laburar viste, está como difícil mucho calor, sí. muy pesado, es verdad bien, ¿tenemos un país más? no, tenemos más cosas de Paraguay. Sí, te, no, eh, ahora estamos con Perú. Sí, los bailes que son el eh, balsado o balca de balsado y hay más que ese Habitualmente se hacen en las fiestas típicas de Paraguay sí. Y las comidas son chipahuayu, eh, la mandioca, el poroto, croquetas de carne, empanadas de mandioca En tradiciones de Paraguay o, o las familias habitualmente los comentan Sí, claro De hecho acá hay algunas de estas comidas que... Se venden mucho. La chipa, la chipa paraguaya, todo. Bueno, la mandioca ahora se consigue en cualquier verdillería. En una época era imposible, pero ahora, digamos, y la chipa es riquísima. Sí. Es así. eso una las cosas... Vamos a seguir con otro país. ¿Tenemos a Perú? Sí. Perú. sí. Eh, Bien. Acá te digo el, no, el clima y, y la geografía. Vale, más cerquita nomás, que te escucho lejos. Eh, el Perú se caracteriza, se caracteriza por presentar una gran variedad de climas producto de su geografía. Su relieve es más completa y variada, presenta fuertes caracteres contrastes. Los Andes atraviesan Perú de norte a sur. Bien. Bueno, ahora estamos con las comidas. Una de las comidas originarias de Perú es el ceviche, que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Y otra de las comidas que más me gusta a mí es el arroz con pollo, que es un plato muy sabroso debido a la variedad de ingredientes que incluye. Sí, le dice el arroz con pollo, pero tiene de todo. Todos los colores que se te puede ocurrir, está buenísimo. Bueno, ahora estamos con las músicas y bailes. En Perú hay muchas clases de bailes. La que más me gusta a mí y quiero compartir con ustedes son las son los bailes carnavalescas. Son ¿Sí? los bailes que ejecutan durante las fiestas de los, de los carnavales. general Generalmente toman el nombre del lugar en donde se bailan. Esta, estas danzas conocidas con la época de... La gran duración de, de acuerdo al ciclo agrícola de la zona andina Por lo cual en algunas cosas van, van mezclados con ritos ancestrales y danzas Que representan la iniciación de los, de los jóvenes y, apare, y aparentamiento de animales Por ejemplo, carnaval de Cajamarca, carnaval ayacuchano y tarcado Bien, tengamos en cuenta que el carnaval para nosotros es una forma de ritual, digamos, y que aparece en toda Latinoamérica, en diferentes lugares. Así que, bien, bien, tenemos muy poquito tiempo, así que chicos, ¿qué más nos queda? Eh, Argentina. Dale. Eh, la geografía yo voy a presentar. El territorio de la, Argentina, de la República Argentina eh, es el segundo más grande de América del Sur, luego de Brasil. Su geografía es muy variada, encontrados mayormente llanuras en el este, serrañas en el centro y montañas en el oeste. Ahora vamos con el clima de Argentina. El territorio de Argentina está dom dominado por la por los climas secos y meso mesotermales. Tiene en gran desarrollo el clima subtropical sin estación seca que abarca parte de la Pampa. Húmeda el Chaco oriental y la Mesopotamia. El templado templado oceánico está ubicado de, en la costa atlántica de Buenos Aires y las músicas y el folclore es la expresión de la cultura de un pueblo artesanía, bailes, chistes costumbres, cuentos, historias eh, orales leyendas, músicas pro, proverbios costumbres, cuentos, historias eh, y además común común a unos pueblos caracterizados concreta, incluyendo los las tradiciones de dicho cultura, subcultura o grupo social. Además se suele llamar de la misma manera al estudio de esta al estudio estas materias. Sin embargo, hubo muchos des, desacuerdos de diferentes, diferentes que contenían ex, exactamente el folclore. Está bien, bueno, la la discusión ahí es a qué llamamos folclore argentino. Digamos, qué tiene adentro qué, qué ritmos qué, qué, qué, qué historias qué vestimentas ¿tenemos más data? ¿O no? eh, sí, sí, la comida ¿típica? típica sí, muy breve porque no nos queda nada de tiempo nos están echando le queremos mandar un saludo a Juan <ríe> y a la señora Mariela bueno, la comida típica de Argentina ¿no? empanadas asado chanfaina mazamora y es la comida bien de hecho, ahí el asado y la empanada para mí van como primeros Con choripán sí, sí, sí. <risa> Chicos, muchísimas gracias O el locro no, no, no se me olviden de eso Nombre y apellido, por favor, de cada uno de ustedes Dale el Si quieren venir el sábado ahí Los juegos empiezan de 1 a 11 Después de la 1 empiezan todos los recitales Si quieren venir, pueden venir ¿Dónde queda? El, la escuela 23 Por Chilaber 23 al... Chilaber y al... Barica Chilaber y Varela. Ch Chilaber y Varela es en el barrio de Lugano, ¿esto? Bajo Flores, que es? Villa Soldata. Frente al barrio de San Lorenzo, ahí nomás de la cancha de San Lorenzo, ¿sí? Eh, de Avenida Cruz a una cuadra. El 15 de octubre. Sí, día 15 de octubre, entonces ahí están de festejo. Chicos, tenemos que cortar este bloque, así que, ¿con qué, qué vamos a, a escuchar ahora? Bajo Fondo, para bailar, fiesta tanguera, electrónica, Linda Flor, Visto Manuel. Perfecto, entonces vamos con Bajo Fondo y continuamos con más Hora Libre. Ahí estábamos escuchando Gotan Project que bajo fondo era, ¿no? Y ahora, bueno, les cuento que los chicos de la escuela eh, número 23 de la escuela 19 eh, me cuesta a veces esto, ¿no? Me pongo a pensar y quiero nombrar el nombre de la escuela y una de las cosas es que no tiene nombre. Es así, ¿no? Sí, sí, es así. Todavía estamos en un proceso de elección del nombre. Sí. Bien, bueno, colóquense los auriculares, termínense de acomodar. Chicos, nombre y apellido de cada uno. Eh, Mauricio Guerrero. Romina Esmeralda eh, Tobias Ortigosa Bien, con compañero William Arauz Karen Vela Bien, dos estudiantes de séptimo grado Chicos, ¿de que vamos a hablar en este bloque? Hoy vamos a hablar del proceso de acción del nombre de la escuela Y nuestra experiencia en la radio Bueno, tenemos parte de la historia de la escuela, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. La podemos escuchar, ¿les parece? Sí, sí. Vale. Don Tucutápe Garzón, por favor 2007 se creó la escuela 23 Distrito Escolar 19 había 8 horas de clases y una clase curricular que era educación física y también había 2 horas de comedor desde el año 2011 la escuela fue intensificada en deportes se suma ritmo y movimiento y juego en el paso de los años quisimos ponerle nombre para que tenga una identidad el 7 de julio se votó el nombre de la escuela, donde participaron docentes, autoridades, chicos, vecinos, entre otros. Nos gustaría llevarnos el nombre de la escuela y por eso pedimos a la legislatura que cuanto antes salga mucho mejor. Escuchanos en www.triple.org punto www.farco.org.ar Estábamos ahí con el tema de pensar un poco no acerca del nombre ¿Por qué es importante un nombre, chicos? ¿Por qué les parece a ustedes que estaría bueno tener un nombre en la escuela? Eh, para llevarnos cuando terminemos para llevarnos un nombre de la escuela porque todavía no tenemos de hecho, ustedes están terminando séptimo grado sí. y lo que quisieran es entonces concretamente que el nombre esté elegido antes de que ustedes egresen. Sí, sí. ¿Y de quién depende esto? De la de... legislatura. bien De hecho, a ver, los chicos eligieron un tema musical no lo vamos a escuchar completo por una cuestión de tiempo pero sí lo vamos a ir escuchando de fondo. sí que Mauricio es un tema que ¿quién eligió? ¿Cómo se llama? ¿De quién es? Eh, el tema que vamos a escuchar es su nombre en mi cuaderno. Se creó en el año 2009 lo canta macano y artista invitado yosenit si bien es una canción de amor la elegimos porque nos gustaría llevar el nombre de la escuela en nuestro cuaderno no se die cuenta bien estuvieron ustedes ahí viendo que no es fácil esto de conseguir el nombre para la escuela ¿Ya saben quién ganó, cómo es la elección y todo eso? ¿Cómo está ese proceso? Eh, René Favaloro dale. El nombre ganador es René valoro Y está la legislatura y ahora lo que precisa es Que eh, lo, lo voten los legisladores y salga, digamos, la, la orden nomás ¿sí? sí Ya sabemos cuál va a ser el nombre, entonces Sí eh, Tenemos ahí una experiencia que hicieron con el taller de radio dentro de la escuela, ¿no? Sí ¿Quién me puede contar? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Eh, eh, Grabación que hicimos en la escuela, entrevista. entrevista. A, a los profesores entrevista? le hicimos. ¿A diferentes docentes? chicos, sí. Bien, la primera es Mariela. ¿Sí? ¿Quién es Mariela? Eh, la la profesora del séptimo C. ¿Y por qué la entrevistamos? Porque ella estuvo en Radio Dama, trabajó con los chivos. Bueno. Para que sepa que yo estoy ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mariela, soy maestra de séptimo grado. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en radio con los alumnos? Eh, está muy buena porque se pueden trabajar un montón de otros aspectos que no, no están dentro de, de lo que se trabaja habitualmente en la escuela y sirve de disparador para crear un montón de cosas nuevas y bueno, y los chicos se aprenden mucho y gusta. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Ahí un poco nos contaban acerca de cómo es esta experiencia hacer radio, ¿no? Ahora tenemos también otro entrevistado que es... ¿Cómo se llama, Juan? Juan. ¿Quién es Juan? Otro compañero que eh, fue parte del grupo. ¿Y qué pasó con él? ¿Por qué no está ahora? Se operó de la rodilla. Ah, entonces hoy no pudo venir porque está operado de la rodilla. Sí. sí. Bien, entonces le, a le mandamos saludos. Bien, perfecto. Saludos entonces para Juan. ¿Vamos a escucharlo, les parece? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Juan ¿Qué edad tenés? Tengo 12 años ¿De qué grazos? Soy de séptimo A Bueno ¿Cómo fue tu experiencia en la radio? Bueno, mi experiencia en la radio Primero me sentía como que muy nervioso Porque no sabía cómo era Hasta que después como Vi que era como hablar con mis amigos Y bueno, ahí ya se me fue un poco los nervios Bueno, te voy a hacer otra pregunta ¿Cómo te imaginabas una radio? Bueno, yo me lo imaginaba como que había cuatro o cinco personas sentadas y tenían una computadora delante y el micrófono, y como que hablaban por el micrófono e iban buscando información en la computadora. Muchas gracias. No, de nada. Seguinos por Facebook como Programa Rec. ¿Esta radio era como se imaginaban? ¿Sí? ¿Sí? ¿Era como se imaginaban? Sí. ya veía? ¿Hicieron radio muchas veces? Sí, sí. sí. sí. Algunos hicieron dos o tres La mía la primera vez ¿La tuya la primera vez? Algunos hicieron dos o tres veces Bien, tienen eh, radios en diferentes lugares Ahora vamos a escuchar otra entrevista, me dicen ¿Cuál es la entrevista? Antonella Bien, ¿y por qué hablamos con Antonella? Él es nuestra maestra Bien, ella nos va a contar un poco más acerca de este proceso de hacer radio, ¿no? A ver, escuchémosla. ¿Cómo es tu nombre? Antonella Medina. ¿Maestra de qué grado? Soy maestra de ciencias de séptimo B, séptimo A y séptimo C. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia en trabajar en radio con los alumnos? En primer lugar, fue una linda experiencia, pero nunca había hecho radio. Y fue hermosa, ya que para mí es un medio de expresión muy importante. Y que los chicos tengan esta oportunidad, es, me parece única. Muchas gracias. No, de nada. El aula sale al aire. Hora libre. Continuamos ahí con los chicos, escuchando diferentes como caras no y dimensiones de lo que es Hacer Radio. ¿Qué viene ahora? Vamos a presentar a, a una alumna nuestra llamada Carolina, porque ella, la entrevistamos también. Bien, para ver entonces qué es lo que sabe sí. y lo que siente en esto de qué es Hacer Radio. ¿Cómo es tu nombre? Sí Carolina ¿Qué edad tenés? 12 ¿De qué grado sos? Séptimo, sé Bueno ¿Cómo fueron tus experiencias en la radio? Estuvo eh, bueno ir a la radio Pero era un poco tímida Y tenía vergüenza Ahora vamos a escuchar a alguien más ¿Quiénes son los dos compañeros que vienen ahora? Que van a hablar también eh, Jessica y Bruno Jessica y Bruno Vamos a escuchar los dos juntos, ¿sí? ¿Les parece? Y después ya vamos con el cierre porque no nos queda nada de tiempo, pero así entra todo el trabajo que realizaron, chicos. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Bruno. ¿De qué grado sos? Séptima vez. ¿Cuántos años tenés? 12 años. ¿Cómo te imaginabas una radio? Chiquitito el lugar, con un micrófono para muchos, nada más. ¿Cuál fue tu experiencia en la radio? La primera vez que entré me puse nervioso nada más y tenía muchísimo miedo por hablar en radio. ¿Cómo te llamás? Jessica. ¿Cuántos años tenés? 13 ¿De qué grado sos? Séptima vez. ¿Cómo te imaginabas una radio? Um, eh, que era en un escenario y que agarraba un micrófono a la persona y hablaba ahí. No me imaginaba, como cuando fui y había así, no me imaginaba así. Me re ¿Cómo te ¿Cómo fue tu experiencia en la radio? Um, ya me senté y no sé, no, no sé si hablaba y después si quería hablar o no sé qué. Y después hablé y... Me trababa toda, estaba re nerviosa y no sé, no sabía qué hacer. Y después hablé y ahí se me pasó y empecé a hablar, a hablar y nunca más me callaba. Bueno, muchas gracias. Nada. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Bueno, hacer radio tiene esas cosas, ¿no? Sé yo? A veces es fácil, a veces es divertido, pero también pone un poco nervioso. ¿Estamos tranquilos o nerviosos? Mm, yo nervioso, <risa> ¿No, nervioso? No. Bueno, pero ya está, ya, está, ya está pasando Ya se está yendo Me dicen que este es su último programa del año Sí bien Bueno, espero que la hayan pasado bien che, Querían mandarle un saludo a alguien ¿A le querían mandar un saludo? Eh, le queríamos ah, mandar un saludo a la directora uh -huh. A los profes También a Antonella le agradecemos porque nos ayuda en radio también. Bueno, acá está, mirá Me van a hacer llorar Bueno chicos, no nos queda nada de tiempo Yo les digo a aquellos oyentes, ¿no? Que están ahí del otro lado Y que quizás tienen otras escuelas Que a veces no se animan a salir al aire ¿Está bueno hacer radio? Sí, ¿Sí? sí. ¿Está bueno hacer el proceso esto de producirlo y demás? Sí. Entonces, que está bueno también, ¿no? Que se animen un poco Que las maestras y los maestros se animen A llevar estos procesos adelante Chicos, recuerdenme sus nombres y apellidos Así la gente sabe quién hizo este bloque Todavía Sordioso Karen Vela Mauricio Guerrero William Arauz Esmeralda Todos ellos fueron parte Igual que todos los niños que han pasado en el día de hoy Sí, de el programa realizado por los chicos de séptimo A De la escuela número 23 de Instituto Escolar 19 Que pronto va a tener nombre Sí, les recordamos que Si va, buscan dentro de los blogs Soy de séptimo A 4g www.blogspot.com.ar Allí pueden hacer comentarios Pueden hablar acerca de este programa y de otros Se pueden bajar este programa allí en www.farco.org.ar Nosotros les decimos hasta la semana que viene Cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes Buenas noches, esto es Hora Libre Chau chicos, hasta la semana que viene